Bachillerato lo terminaba y era feliz. Ya me pintaba siendo más tarde profesional. Y una mañana salí del pueblo donde nací. Con mi diploma y la esperanza grande en luchar. De los alumnos de mi colegio, yo fui el mejor. Y eso me daba. 全ての人生を守るために、全 n の人生を守るために、全て e s 生を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守 u た d に、全ての人生を n るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての a s を守るために、全 no 人 a を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生 q u るために、全ての人生を守 a ために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての n 生を守るために、全ての人生 a 守るために、e て Observando c o n n o s t a l g i a los pasillos nada más, esperando pase otro año para volverme a presentar. De nuevo llega a mi pueblo con gran dolor. Muy cabipado, mira u y c a b a mis padres, mira a los míos. Ahora que hago, busco un trabajo, busco un oficio. Yo no he podido, de qué me vale mi educación. Pasaron horas, pasaron meses, pasaron años. Y poco a poco. バッキリやんばい Llegó traño p a volverse a presentar. Amigos de nada vale, pobrecito el bachiller. Que muchos quieren ser, pero que a veces da. El pobre bachiller que no ha logrado más. s c o r qué le va a salir? Alguien c o n m i soñaba lo que e l l a me pintaban c o m o un plan por venir. Esta es la realidad que vive en mi país. Esta es la realidad que me ha tocado a mí. Que muchos quieren ser.